Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ahí te escuchamos con alguna dificultad, si puedes estar más cerquita de alguna ventana o algo para tener mejor a ver, discusión. A ver, voy a tratar de ahí. cambiar de lugar, a ver si se escucha mejor. A ver. A decirme si... Ahí te vamos escuchando <ríe> un poquito mejor, sí. A ver, ¿ahí te me mejor? Ahí, ahí te escuchamos perfecto, sí, así no se, no se entrecorta vale, la, vale. la charla. Bárbara. Vale, vale. Jimé, contanos eh, bueno esta novedad sobre la conformación del nodo en José C. Paz de las familias de que, que justamente trabajan por la Garantía de Derechos de las Personas con Autismo en red federal y, y cuáles son las, las principales demandas que aglutinan a estos nodos. No, pero, eh, a nivel pacífico, los años se conformó una red federal de familias eh, de personas cuidadosas eh, un tipo y bueno en cada ciudad y cada distrito se conforman ¿no, de manera expediente uh -huh. como bueno somos padres y madres un poco convocadas niños, tías abuelos, abuelas abuelas no necesitan la información no estamos contención tratamos de ello dar las reacciones que civilizan eh, a veces situaciones de injusticia o desigualdad y bueno un poco esto, el de los derechos de las personas con discapacidad en este caso eso te iba a preguntar es una condición es una discapacidad cómo se considera porque eh, uh -huh. incl incluso en algún momento acá eh, conversábamos y hablamos de esto de, de, de las ci no el trastorno del espectro autista y una familia de, de una niña con, con autismo de eh, malvinas argentina nos decía en realidad más que trastorno es una condición no eh, tra el trastorno suena es una debate interno, ¿no? el, lo que sucede ¿sí? ¿Y es y para que, eh, bueno, más que nada para que las infancias infancia, también pues, las personas jóvenes y adultas tengan acceso a tratamientos gratuitos, uh -huh. eh, necesitamos que sea considerado dentro de, de una discapacidad, ¿no? Para, niño, para, para, estar, para que puedan acceder a una discapacidad un, de discapacidad, ¿no? Entonces, uh -huh. en ese lugar hay que atenarse a las siglas que realmente existen, que es el trastorno del Bien. Ahora, hace un par de años, ha salido una, una enorme movida de estos organismos de denominarlo de sea condición del espectro autista para sacar esta condición como peyoratilio o negativa de la palabra trastorno. Uh -huh. Pero, oficialmente, si se lo considera botea, eh la ley no obliga a que así sea para que bueno, también no se ha ¿no? Y es considerado una discapacidad. Es considerado una discapacidad incluso eh, las personas eh, adultas que son tontistas, que han formado un movimiento al nivel mundial que en el lema de entra de nosotros y nosotros uh -huh. eh, lo consideran así, eh de hecho eh que autodenominan dos ¿no? personas autistas, dos ¿no? personas con autismo, por lo que consideran que por una parte de identidad bueno y eso no se imponerá, no así aquí, está considerado como una identidad. Sí, sí. Eh, las personas con eh, autismo tienen distintos niveles, justamente, no eh, no, no hay eh, condiciones que se repiten, esto varía de persona en persona. Y lo que decimos es que el, el autismo es plural, es diverso, es depende de cada sucesividad. Y hay determinadas cuestiones como que que marcan o que podemos partir. Por ejemplo, la mayoría de esas personas tienen eh, dificultades en la comunicación o la interacción social, eh, poca flexibilidad de conductas no de poder adaptarse eh, a los diferentes contextos. Y también la mayoría tienen problemas en la dificultad del procesamiento sensorial, ¿no? De poder procesar los estímulos que vienen del exterior. Uh -huh. Esas tres características se encuentran en casi todas las personas dentro del aspecto autista, pero obviamente cada persona es única y irrepetible y el autismo es lo mismo, ¿no? Eh, va a variar de persona a persona. ¿Cuáles son las principales dificultades una vez que se conoce el diagnóstico de, del autismo? Cu cuestiones de salud, educación, no garantías de los derechos más elementales de las personas con autismo, ya sean la primera infancia, adolescencia, juventud. Sí. Y son muchísimas. La verdad que a veces es como indignante o bueno, muchas veces eh, he expresado este malestar que no es mío sino que es colectivo. Mm. Eh, yo Comienza acá en el momento en que uno recibe el diagnóstico, donde la mayoría de los profesionales no está formado en autismo, entonces usualmente terminamos como transitarlo con discusiones profesionales hasta que uno eh, percibe alguna situación o detecta eh, que es posible que esta persona tenga autismo y comienza el recorrido. Acceder un certificado único de discapacidad también es una dificultad porque es un trámite que se hace a nivel municipal y muchas veces las municipalidades son un poco amigables, mm. no acompañan a las familias con información y ese trámite a veces puede llegar a demorar un año. Y si vos no tenés un certificado único de discapacidad, no puedes acceder a un tratamiento. Mm. Sí, no Entonces eso demora eh, que la persona pueda acceder de manera gratuita a un tratamiento pensamos los tratamientos de los cuales hablamos son muy costosos claro. porque son intensivos y bueno, y después el sistema de salud y educación es <ríe> permanentemente eh, vulnerar y no acompañar, ¿no? Hay historias de, de familias acá en Jóvenes Paz eh, se repiten de, de niños y niñas que las escuelas comunes eh, no acompañan o que niegan vacantes o que eh, las escuelas especiales eh, son muy pocas. En José por ejemplo, hay una sola escuela de discapacidad intelectual para todo el distrito, eh, con lo cual es imposible acceder a una vacante, hay listas de espera de 80 niños o niñas, y tenemos situaciones en donde hay niños y jóvenes que están sin escolaridad. Hoy, ¿no? En el 2022, con lo terrible que suena esto. Jimemozas, además, estamos hablando con Jimena Greñer, vos sos además docente, ¿no? Eh, qué qué le, qué le falta a la escuela más allá de lo que ya conocemos y hablando específicamente de José Paz, las escuelas eh, comunes, decías vos, Por, por relevamiento que hacen los propios docentes En algunos casos, el, algunos gremios El 80% de las escuelas O sea, estos es 8 de cada 10 tienen graves problemas O infraestructura, o sí. servicios O que están colapsadas Que hay aulas de 60, 70 estudiantes digo, Más allá eso pues que claramente. ya conocemos ¿Qué le falta a la escuela para ser receptiva De las personas con... Eh, más digo Todo esto, obviamente, involucra Influye pero en cuanto eh, me refiero en cuanto a la preparación, ¿no? En cuanto a esto de sí. cuestiones amigables, ¿qué le falta a la escuela para poder recibir eh, a las personas con autismo? Y yo, eh, yo creo que básicamente capacitaciones, eh, bueno, yo formo parte muy poquito porque como voy contadas hace poco se formó eh, el nodo de José C. Paz uh -huh. de familias tanto como acá, cuya Claudia, eh y ahí empezamos a notar ¿no? todas estas dificultades que había y por experiencia propia no de discutirlas y los profesores, profesoras y docentes que se acercan muchas veces lo que piden es información mm. que no saben cómo manejarse frente a un estudiante que tiene autismo o que siente es que no tienen las herramientas ese discurso se replica eh, un montón de veces mm. eh, entonces, digamos, la idea es cómo generar o la pregunta que nos podemos hacer es cómo generar los apoyos necesarios Para no responsabilizar eh, a la persona con discapacidad de eh, que pueda estar en la sociedad y llevar una vida de manera autónoma, independiente y, y garantizar su bienestar y sus derechos como persona eh, pensando que solo esa persona debe hacer un enorme esfuerzo de adaptación sino como sociedad no es, es una cuestión de ida vuelta ¿qué apoyos necesitan esas personas? ¿apoyos simbólicos? ¿apoyos físicos y materiales? Y creo que las escuelas, esos apoyos, bueno, están, pero muy poquitos. Claro. Está como en las voluntades individuales de un docente una docente que intenta investigar por su cuenta, pero que eso no lo hace. Que tiene que haber política de Estado, uh -huh. que tiene que haber decisiones de que los profesorados hacen una formación clara. De hecho, contamos con una ley de autismo a nivel nacional hace más de dos años, uh -huh. y, bueno, es, y habla un artículo específico sobre el derecho a la educación inclusiva, ¿no? Uh -huh. es, o sea, es una ley nacional, está marcada Claro. Entonces, entonces creo que como en algún momento fue la ley Micaela, ¿no? que, que obliga a, a los tres poderes del Estado y a quienes se desempeñan la función pública a informar género, uh -huh. debería hacer algo similar claro. para, en realidad, para todas las personas que tienen alguna discapacidad, pero bueno, está puntualmente hablando de la política. ¿Hace cuánto se formó este espacio de Familias Autoconvocadas en José C. Paz? Fue hace unos meses atrás, ahora no recuerdo exactamente, pero más o menos hace unos seis meses eh, o un poquito menos incluso, es eh, algo muy reciente, uh -huh. eh, a pulmón por, por esta eh, señora que decía que es Claudia, que es enfermera en la zona un montón, uh -huh. y que la verdad es un empujo bárbaro y un montón de familias. También regresivos fundamentalmente mamás, uh -huh. <risa> casi un 95% como todas mujeres uh -huh. eh, que bueno, que cuando comenzó el grupo se hizo un congreso de educación inclusiva muy interesante acá en Cuzco, pues, en con instalaciones que nos prestó el municipio uh -huh. y así se se viene se va adelante distintas actividades de visibilización y concientización para la comunidad. ¿no? Uh -huh. Ustedes trabajan todo el año, pero la excusa de siempre de la fecha es importante para llegar, para tener mayor llegada a nivel, en este caso distrital, a nivel nacional. ¿Están preparando acciones para el próximo mes de, de abril, que es el, el 2 de abril, el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo? Sí, totalmente. Es un día muy movilizante, ¿verdad? Nosotros como familias, eh, en este 2 de abril puntualmente el lema de la red federal, o sea, de todo el país, de todos sí. los nodos, es de violencia institucional eh, y burocrática, debido a que, no sé, para que justamente estos tratamientos en salud, las terapias, poder acceder, no sé, a un tratamiento de psicología, al neurólogo o a una neuróloga, eh, para las obras sociales se transforma a veces en un montón de papeles mm. y meses y meses de demora en las admisiones de estos tratamientos, todo ese tiempo es tiempo que no se recupera y a veces literalmente se transforma en un año, claro. eh, doy un ejemplo concreto, no sé, un, un niño o una niña que comienza su escolaridad se le exige que tenga un acompañante terapeuta, uh -huh. y aparte porque es su derecho, uh -huh. bueno, hasta que la obra social no no acepte uh -huh. ¿no? Ese, e, esa solicitud, muchas veces ese niño o esa niña retrasa su escolaridad, y eso puede tardar meses, entonces el lema de este año, como las historias estas se replican un montón uh -huh. es basta de violencia burocrática a nivel nacional y vamos a concentrar el 2 de abril por la tarde en Plaza de Mayo todos los nodos, va a ser después de la pandemia la primera vez que nos va bien encontrar eh, en esa circunstancia O sea que la, la convocatoria central va en Plaza de Mayo, a diferencia de otros años donde quizá hay actividades más regionales esta vez y ahora que la pandemia lo permite el encuentro, es la apuesta es a, a, a llenar la Plaza de Mayo Sí, el 2 de abril en Plaza de Mayo, pero luego a nivel local también eh, vamos a organizar eh, un evento propio local, uh -huh. pero bueno, para no superponer eh, estos dos eventos, digamos, y poder llegar a Plaza de Mayo, se decidió que okay, lo vamos a hacer seguramente, todavía no está la fecha precisa exacta, pero seguramente el fin de semana siguiente o el otro, a nivel local. Se va a hacer una actividad a nivel local, pero va a ser luego del 2 de abril. Acá quedamos en la radio atentos a la agenda que vayan armando y bueno, y, y cuenten con este espacio para poder conversar, para que podamos aprender, difundir y bueno, trabajar por la garantía de derechos para las personas con autismo. Gimme, muchas gracias por este ratito. Bueno, muchas gracias a vos, muchas gracias. Un abrazo grande.